tal, Paolo, buen día. ¿Qué está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue? Bueno, bueno, bueno, bueno. Un año más en regatas, un, un arreglo más para jugar en, en el equipo que ya sos un poco el, un poco,、no. sos el símbolo del equipo y ya Bueno, arrancaría tu octava temporada defendiendo esos colores. Así es, Fabián.、Eh, un año más en regatas, tengo la octava. La verdad que, bueno, estoy contento de, de poder continuar una temporada más. La verdad que, bueno, eso habla a las claras de que me siento muy cómodo en corrientes,、eh, en regatas. Así que bueno, vamos por un, un año más y tratar de, bueno, mejorar la, la campaña anterior. A ver,、eh, cuando terminó la temporada, en una temporada que yo contaba recién, o, o por lo menos desde mi opinión, estuvo un poco a los tumbos, si bien es cierto que los resultados no fueron, este, Eh, tan malo ni mucho menos bueno los resultados por ahí esperados v i r ó un poco a los tumbos pero digo te hizo dudar la continuidad no y q u é fue lo que、eh, q u é fue lo que te cambió o si o q u é fue lo que fueron las fuerzas que vos tuviste para decir me quedo jugando un año más s al v a j e o por lo menos hasta donde ve y quedarme acá en regatas bueno s í sí, la verdad que fue una muy tuvimos carrera、eh, donde que dos competencias afrontar larga dos En un momento q a m e m r i nos a p r i t a muchísimo y e r m a m o s pagando las consecuencias, ya sea conexiones o cansancio físico. e que lo mental t á muy d n e v a g o t a d o agotado ha mentalmente. Y En ese momento como que tenía en mente. dejar de jugar porque no, no estaba disfrutando, estaba sufriendo más que, que, que disfrutar.、Eh, pero bueno, también、eh, lo dije en un momento de todo, quizás era, era un poco todo negativo, ¿no? No, no habíamos terminado de la mejor manera, si b i e n h a b í a m o s h e c h o u n a ligas l a a m é r i c a s q r e lo h u b i a pero u n a l i g a que era el gran objetivo,、eh, no pudimos avanzar、eh, mucho. Y bueno, todo eso sumó, ¿no? Y, y hizo que yo pensara de esa manera. Pero con el correr del tiempo,、eh, estuve bastante tiempo、eh, sin hacer nada,、eh, y empecé a dar la, la, las ganas,、eh, ahorita empezaba a recuperar energía, que, que me, me, me, sentía con, me sentía bien, que, que me había d e s intoxicado en una forma de decir, ¿no? y cuando empecé a moverme, que me dieron la e v i d e n c a para empezar a moverme,、eh, obviamente que, que me empezaba a entrar las ganas y, y bueno, porque no un año más y, y bueno, y seguir aprovechando、eh, la oportunidad que me dio la vida de no tener un físico privilegiado, de poder estar bien físicamente, de, de no haber tenido ningún inconveniente y digo bueno, son, son oportunidades únicas, las la voy a aprovechar una, una temporada más. estamos hablando con p a o l o quintero nuevo jugador o viejo jugador depende como u se t d lo mire como u se t d lo, lo entienda de、eh, regatas y antes de, de, de pasarle a no de para que te pregunte、eh, te, te habla un poquito del equipo ¿Te, te llama el equipo que se está formando te entusiasma esta mezcla de juventud con veteranía、eh, tener fe en el armado del equipo de regatas para esta temporada Sí, sin duda, sin duda q u me entusiasma y fue uno de los motivos también por el cual、eh, quise renovar, no se sabe que、eh, siempre quiero estar en equipo competitivo y, y al principio, bueno, se lo daba un e n t a r g a d o d armar un equipo para, para afrontar la competencia en lo más alto, porque, bueno, querían apostar un poco a la juventud, pero la ciudad de Lucas Victoriano,、eh, Si bien nunca me tuve como entrenador, sí, como compañero del equipo en Zaragoza.、Eh, lo conozco, sé cómo, cómo piensa.、Eh, hizo una tremenda campaña con, con el Excelente de Concordia.、Eh, y también va a ser un desafío muy lindo ¿no? poder, poder entrenar con él,、eh, que él me, me dirija y, y, que, bueno, y que todos juntos podamos llevar la pelota lo más arriba posible. Hicieron contrataciones que, que me gustaron y mucho. Entonces, bueno. Eh, eso hizo obviamente de que t e n í que irnos e un tiempo nada más, porque creo que el equipo que va, a ser, va a ser una mezcla de juventud con gente con experiencia y que va a dar pelea en la liga. ¿no? Paolo, es un jugador con mucha experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo ves o si viste algo hasta el momento del armado de los demás equipos? ¿Crees que va a ser una liga competitiva la temporada que viene? Sí, sí, va a ser una liga muy competitiva, eh, eh, todos los equipos se están armando、eh, de la mejor manera,、eh, bueno, ni hablar de San l u i o que va a ser el equipo partir,、eh, como toda la temporada,、eh, pero también no, no hay que descartar、eh, otros equipos que que han mantenido、eh, muchos jugadores de la, de la plantilla anterior y que, y que han sido protagonistas En la pasada temporada, así que bueno, va a ser una liga muy competitiva y muy pareja también. n s a b é s Paolo, que cuando un jugador de tus características, cuando un jugador de tu experiencia, este, pasa por esos momentos que, que,、eh, que seguramente debes tener,、eh, que son. Que sabe uno, ¿no? En este caso、eh, vos, este, puede ser en su momento Leo Gutiérrez, cuando fue lo de Leo, este, Walter Herman que va y que viene, pero que ya sabe que el, el final de su carrera por ahí este, eh, eh, queda menos hilo en el c a r r e t e que va a tener que tomar una decisión.、Eh, ¿Cómo se enfrenta una temporada mentalmente desde ese punto de vista? Se piensa que es la última. Te cree que es la última y la tomas la tomas diferente、eh, pensás que、eh, puede haber otras temporadas o, o simplemente、eh, pasás por alto eso y vas en el día a día no Fabián、eh, yo voy en el día a día、eh, obviamente estoy muy consciente de que como bien dijiste no hay mucho h i lo del carretel ya pero、eh, yo trato de ir en el día a día、eh, ir viendo c ó m o me voy sintiendo Eh, yo te lo, te, te lo dije una vuelta,、eh, que lo más lindo que me estaba pasando era que estaba,、eh, en un momento no estaba disfrutando de eso. t Más allá que te voy a decir, después terminé sufriendo porque la, te, la temporada se hizo muy larga y muy desgastadora, pero en su momento la estaba pasando muy bien porque estaba disfrutando, ¿no? estaba, estaba, estaba contento, me sentía bien físicamente, b a s c o l ó t i c a m e n t e Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y, y es lo que voy a buscar esta temporada nuevamente.、Eh, yo voy a dejar que pasen los días, voy viendo cómo me voy sintiendo y al final de temporada, bueno, analizaré y, y me replantearé si, si continúa o no.、Eh, todo va a depender también físicamente cómo, cómo termine. Este. Así que n o no, n o d a soy consciente de, de que no queda mucho tiempo, pero no, no estoy pensando ya、eh, en, en un retiro.、Eh, voy día a día y bueno, ya veremos al final de la temporada cómo, cómo termina todo. ¿no? Bueno, Negrito, gracias por el contacto, gracias por, por, por el, los minutos, por responder siempre, por estar. Este, ojalá que tengas una buena temporada, ojalá que no sea la última. Siempre uno es como que cuando se retira un jugador que tanto tiempo lo vio, y que, bueno, lo vio crecer, lo vio en el TNA, después en la Liga Nacional, este, en el básquetbol español, como e s tu caso, como pudo haber sido, repito, el de Leo Gutiérrez, va a pasar lo mismo con Walter Herman. Este, como que se va un pedazo de, del corazón de cada uno. Así que... Eh, ojalá que haya Pablo para un rato largo. Ojalá que tengas una, una muy buena temporada y que la puedas seguir disfrutando y nos hagas disfrutar a nosotros con, con tu talento. Bueno, muchísimas gracias Fabián.、Eh, yo también deseo que, que tengamos una, una gran temporada,、eh, que podamos, podamos disfrutar de este deporte. Y bueno,、eh, también ojalá y, y pueda prolongar un poco más mi, mi carrera. Muchas gracias y vamos.、Bueno, Abrazo enorme, abrazo enorme. u tal acá? Bueno, no es、eh, la palabra de Pablo Quintero que pasó aquí en nuestro, en nuestro programa de uno contra uno, hablando de su nueva incorporación o su reincorporación o su continuidad, como usted prefiera. Octava、Ahí、temporada, tengo, un montón. ¿eh? Ah. Sí, ocho sí, son muchas, son muchas. Y un jugador que ha tenido paso por el básquetbol español, no es que jugó todo el tiempo en la Argentina, pero de las temporadas en la Argentina, de ocho. con este que va a arrancar,、eh, va a tener regata. Un regata que está armando un equipo,、eh, si termina de cerrarlo de Antonio Nick... Iníquio.